musical para las antenas, qué será de lo que pasa con tus artistas para hoy show. esto es? Info Music. Dinklage será el vengador tóxico. El actor de Game of Thrones dará vida al personaje en un reboot. acaberemos al intérprete convertirse en un superhéroe muy especial cuando se ve expuesto a unos residuos tóxicos. info music Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl Info Music Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.